se acercó, por ejemplo, a la chica, se acercó a, a la vecina de enfrente, que lo vivo contando en este caso, porque lo contesto en la semana <risa> en todos los me pareció indignante. <risa> se acercó a la, a la vereda de enfrente para mi vecina, que es una señora adulta mayor, ya bastante de avanzada en años, para decirlo de alguna forma, y cuestiones de que ella preguntó, le hizo el censo, pasó la vereda de enfrente para mi vereda, mi manzana, realiza también el censo y cuando va para la altura de mi domicilio, Eh, me realiza el censo y yo paso el código, me pregunta cuántos integrantes había en la familia, cosas que no te, no era que iban a preguntar. Y en definitiva se acerca a esta señora en, y le pide un comprobante de que fue censada. Y la chica le responde de que no porque ella no le corresponde esa manzana. Entonces lo raro era eso, si le acabas de realizar el censo, por más que no te tocaba, no lo hiciste de buena fe porque se acercó sí. a la señora y le realizaste el censo y dijiste bueno, se lo paso le puede dejar un comprobante? Claro, y ade además avisarle al otro censista que una de las vecinas de esa manzana ya estaba censada. Cuando estabas contando el caso, yo decía, qué raro que se crucen de vereda, porque generalmente están asignados por manzana. Ya ahí me parecía que había alguna situación... Bueno, se dio Ay. a nivel nacional, ¿no? D esta situación donde todavía está en proceso, se sigue censando. La verdad es que ha sido una tarea extenuante para quienes han realizado bien la tarea como correspondía, han terminado 10, 11 de la noche y los jefes de radio siguen recorriendo las zonas a las cuales no llegaron los censistas porque no alcanzaron, porque se encontraron con mayor cantidad de viviendas, de habitantes, porque no estaban contempladas en los mapas que se les habían entregado desde el INDEC O porque... No, la mala jugada de las inasistencias, de la falta de compromiso de las personas que se anotaron, se registraron y al final no cumplieron. Y eso creo que fue el fal uh -huh. la, el, el, el caos, sí, de la gota que rebasó el vaso de todo lo que se venía anticipando de lo que iba a ser el censo. Sí, fue una jornada atípica, se sigue trabajando, como decíamos. Por acá había anotado el número provisorio no que largó el INDEC, pero hay que esperar a ver qué pasa hasta el domingo, donde se van a seguir computando los habitantes y sus situaciones de vivienda y todo lo que se pregunta en el censo, arroja el censo provisorio una población de 47.327.407, esto es en forma provisoria teniendo en cuenta como decíamos que aún no se ha concluido, se sigue uh -huh. trabajando También en Cañuelas se siguen recorriendo las distintas zonas que por distintos motivos no pudieron ser censadas. El domingo, claro, tipo 5 de la tarde, ya nos empezaban a consultar vecinos de claro. distintos puntos. No sabés qué pasa por acá, por allá, por mi barrio, pero en principio pensábamos que era una zona que no, no había podido ser censada, pero después nos centramos de distintos barrios Sobre esta situación Así que Jefatura de Inspección Que fue el organismo encargado De la organización de, del Censo 2022 Informó que se van a tomar estos cuatro días Para terminar con la tarea Así que el lunes quizás tengamos algún resultado provisorio También para contar acerca de Cómo ha sido modificada la población En el distrito de Cañuelas sí. Hay un índice que se evalúa Que es el índice de masculinidad Que históricamente Eh, estaba determinando que había mayor cantidad de población masculina que femenina, vamos a ver si esto se sigue dando de esta manera teniendo en cuenta los procesos de movimientos poblacionales sobre todo en América Latina, los movimientos migratorios que son conducidos principalmente por mujeres, no cuando las migraciones de los Siglos XIX, principio del XX, que venían los pobladores de Europa, eran en su mayoría hombres. Bueno, en los últimos años, 10, 15 años, los movimientos migratorios son femeninos, no, en movimientos femeninos encabezados por mujeres que migran desde sus lugares de orígenes, para bu buscar y encontrar mejores condiciones de vida y por ahí el proceso es distinto no primero se afinca a la mujer sus hijas mayores y después no, va viniendo se va acercando a la familia exactamente por completo, ¿sí? así que ese podría ser digo yo uno de los determinantes y también por primera vez seguramente ya lo han estado comentando se va a contemplar no solo los sexos femenino y masculino como siempre se determinaba en los distintos censos que se hicieron desde el siglo XIX en nuestro país, sino también que se va a contemplar la diversidad de géneros. ¿no? Y justamente cuando en estos días se han cumplido 10 uh -huh. años de la sanción de la ley de identidad de género que ha promovido los derechos de las y las eh, personas de les eh, ciudadanes de nuestro país para que puedan identificarse de acuerdo a su sentir. Muy bien, gente, estamos arrancando, vamos a tener mucha información para compartir en esta jornada, en este despavílense, el programa del Frente Grande de Cañuelas pueden comunicarse con nosotras, nosotros al 011 33 29 13 49 en las redes, estamos por todos lados en la web www.ffb 913max.com.ar o también te podés comunicar por Twitter, por Instagram, por donde te metes aparece con ese logo nuevo que me encanta, con ese naranja, naranja que está Idea espectacular. De Joana. <risa> Idea de yana me encantó, sí. me encantó muy moderno muy sencillo y comunica muy bien y comunica el espíritu de la Max, ¿no? esta radio prendida a fuego, nos quedamos hasta las 20 horas, en un ratito nada más vamos a estar dialogando con Verónica Casco que es presidenta del Consejo Deliberante de Marcos Paz también integrante del Frente Grande sobre un proyecto que se va a estar presentando justamente en el día de mañana y que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con las mujeres que tiene que ver con la semana de mayo y el reconocimiento de las heroínas de la lucha por la independencia, vamos a hablar también de lo que fueron las actividades a nivel local, estuvimos en el aniversario de Vicente Casares, acá en la localidad vecina Máximo Paz que cumplió sus 75 años y también estuvimos en el acto que se desarrolló en la jornada de hoy a cargo de Gustavo Arrieta, administrador general de Vialidad Nacional y les vamos a contar sobre las importantes obras que se anunciaron. Gente, Hasta las 20 horas nos quedamos en la 91.3 FM Max de Espabilencé, muchachos. La oh, de con gloria a es algo peor es el silencio que nada lo conmueve antes era un héroe de calles duras ahora soy ahora soy comida de rey si no,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 Despavílense. Muy bien, seguimos compartiendo este programa de Despabilense, muchachos, el programa del Frente Grande de Cañuelas. Y tenemos el gusto de dialogar ahora con Verónica Casco, quien es presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz, e integrante, por supuesto, del Frente Grande. ¿Cómo estás, Verónica? Muchísimas gracias por esta entrevista en esta tarde de viernes. Por, por invitarme y por llamarme. Bien, siempre seguimos tu trabajo, lo que se viene realizando en Marcos Paz, esta localidad vecina, y también vimos que estuviste muy ocupada con el censo, hablábamos hace un ratito de lo que fue toda esta movida a nivel nacional. Así es, bueno, una, una larga jornada, bastante trabajosa, siempre son complejos los censos, eh, eh, es un operativo muy, muy difícil pero creo que, que salió bien. Sí, eso decíamos, ¿no? que ha generado distintas situaciones, pero se está terminando, se está con los cómputos finales y vamos a ver los resultados que se arrojan más allá de resultados provisorios que se han determinado por ahora. Pero bien, el motivo de, de esta entrevista tiene que ver con un proyecto que se está eh, presentando en la localidad vecina de Marcos Paz y tiene que ver con este monumento que se va a estar presentando en el día de mañana, ¿verdad? Así es. Y es un proyecto que la verdad... Eh, nos emociona mucho eh, porque, no sé, muy, muy muy querido muy sentido que surgió en eh, una conversación de whatsapp del grupo de gente que eh, nos encontramos con que ya sabemos que el lugar de las mujeres en la historia en la sociedad está bastante invisibilizado en la historia argentina muchísimo un, un grupo de Hola, ahí se nos cortó un poquito. Hola. Ahí te escuchamos bien. Este, un puñado de mujeres que han empuñado las armas justamente para defender a nuestra nación, para generar la independencia y que en nuestra plaza principal de Mocastar no había absolutamente ninguna alusión a ella. Solamente estábamos los gustos de los todos seres, eh, varones y que esto estaba totalmente eh, invisibilizado. Así que ahí empezamos a, a gestionar este proyecto, pudimos eh, aprobarlo por unanimidad en el Consejo Librante, la, la primera ordenanza, la segunda ordenanza del año 2021, creando un espacio en la plaza principal para destinarlo a homenajear a estas heroínas de la Independencia. Y en el y proyecto, poder, sí, el proyecto se llama Madres de La Paz en homenaje a las heroínas que lucharon por la independencia es de eh, Mauro de Giuseppe es el artista, es un or, eh, artista de Marcos Paz, contanos un poquito sobre ello Sí, eh, Mauro de Giuseppe es un joven artista que además es eh, pertenece al Frente Grande Ajá. Eh, Muy bien. Que, eh, tiene muchos trabajos muy interesantes él trabaja con chatarra con, con materiales de a partir de lo que se dice originalmente. La obra está terminada y ya está instalada, hoy la terminaban de instalar, quedó hermosa, es realmente muy impactante porque es una obra como de un metro y medio de altura, un torso uh -huh. eh, y una mano que se adelanta con una llama, una sí. llama digamos una llama de hierro, sí. eh, pero que eh, quedó en un lugar muy visible, muy impactante, así que estamos realmente eh, muy, muy emocionados, muy emocionados, contentos, porque creemos que va a quedar ahí como un, como un testimonio y que va a servir para que todos, como me decía hoy un, un periodista, Este, generar la reflexión ¿no? para cada, una, cada una que pase por ahí hacer en particular estamos pensando por supuesto en sí. del valle uh -huh. estamos pensando en Juan Azurú estamos empezando en Macachahuemes y muchas que evidentemente han estado ahí se nos cortó un chiquitín Ahí no bueno, se digamos, ah, Sí, ¿Hola? Sí, sí, ahí te recu... a la altura de, de estos tiempos también, ¿no? de, a, Este tipo de, de reflexiones surgen de, de lo que como sociedad ¿no? estamos revisando y reconstruyendo. Eh, así que también es un poco la expresión de estos tiempos y que eh, sean es, reconocidas esas mujeres, por supuesto, y todas las que vinieron después. Sin lugar a dudas, ¿no? Y esto de construir desde lo simbólico, ¿no? Porque a partir de allí la identificación y el reconocernos también como mujer, eh, mujeres y géneros de, en las diversidades que, que luchamos, que existimos siempre y tantas mujeres y tantas personas de eh, la diversidad de géneros que han estado desde el anonimato aportando a las luchas colectivas. Así es, y fíjate todos, Marcos Paz. Nosotros tenemos una rotonda central, como todas las plazas, las plazas principales, algo de la cual hay seis bustos de bueno, San Martín Belgrano, Moreno, uh -huh. lo, lo usual, toda la plaza. Y la única mujer, la única presencia femenina, eh, está cruzando la calle, justo frente a la plaza, y es la madre. Ah, claro, tal cual, es, igual, es el... Madre. El sí. tradicional, eh, generalmente, es el, como el mismo molde se usaba antiguamente para las plazas. Entonces seguramente... sí, madre sentada, mm -hmm. sí. Recicil, la misma que se en todos lados. Sí, pero además sí. de eso, bueno, alrededor está el bombero, el macho, los varones, pero lo más este, significativo de todos los que son de hoy está la madre, estuvo evita en el año 55. Ajá, claro. En el 55, después de la revolución libertadora, o fusiladora, obra. Sí, nosotros, totalmente. La arrancaron con un tractor y la arrastraron uh -huh. por la calle principal de Marcos Paz. que por supuesto, eran vecinos y sus descendientes siguen siendo vecinos, ¿no? Sí, sí. Pero que nunca más se repuso el busco de Vita, bueno, los militantes peronistas lo, lo escondieron y después sí. eh, desapareció. Claro. Es Pero, muy interesante. Aspectos, ese aspecto uh -huh. político, de la mujer política, sí. borrado totalmente. Es muy interesante lo que contás y cómo se repiten en los pueblos historias similares. En Cañuelas pasó lo mismo, la calle principal llevaba el nombre de Eva Perón, nombre que se había puesto en el momento que ya Evita estaba muy delicada de salud y tras su fallecimiento se coloca un busto en la estación de trenes y en el 55 con la misma operatoria, con una camioneta, se enlaza con un hecho realmente bestial el busto de Evita y se lo arrastra Por esa avenida principal que bautizan con el nombre de Libertad, ¿no? Y Libertad sigue siendo el nombre de la avenida principal, pero hace alusión a la revolución, entre comillas, libertadora, ¿no? Pero nosotros bien sabemos de, de su significado y de su origen. Ahora vos fíjate que eh, la única mujer reconocida uh -huh. en algún momento, ¿no? Sí. La, eh, este episodio que vos decís tal cual se se da en cañuela en esa eh, acumulación de odio uh -huh. y que este y que después la faz política de las mujeres se invisibilizó totalmente exactamente entonces este, obviamente que siempre hubo mujeres en la historia uh -huh. como las hoy hoy las hay hoy pero que tuvieron una, un reconocimiento muy tardío o ninguno Remedios medios del valle es un descubrimiento prácticamente reciente sí, ¿no? o sea, obviamente eran, pero eh, es muy loco porque sus propios contemporáneos la llamaban madre de la patria claro sí, sí. Es, es muy impresionante uh -huh. y después como consumir pasamos a consumir una, una, un relato histórico el de Mitre uh -huh. que buscó ensalzar poner en bronce a, a ese San Martín a ese Melgrano sí eh, opacó todo lo demás, porque también otros personajes eh, históricos fueron invisibilizados, las mm. mujeres con más razón, pero... Totalmente, tales, ¿no? eligiendo... Uh... En ese panteón de, de los bustos de, de bronce, nos decían, en la facultad donde podíamos ver esa otra mirada, que por supuesto en toda la escolarización primaria y secundaria de los años 80 que me tocó a mí, 90, no, no se hablaban, ¿no? Eh, bueno, no se hablaba de tantos temas, no, no ah. se hablaba tampoco de, del terrorismo de Estado, eh, no se hablaba de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, y justamente siendo tu trabajo veíamos eh, porque todo está relacionado y la mirada histórica nos sirve para pensarnos y para construir también este presente, ¿no?, de, que de acuerdo bueno con un proyecto que presentó Susana González en la Cámara de Diputados que tiene que ver con esta comisión no de eh, que aborda el negacionismo del terrorismo de Estado que también en Marcos Paz vos lo presentaste como proyecto para eh, que se, creo que es una resolución que se aprobó claro aprobamos una resolución eh, que, eh, en donde se acompaña a la eh, iniciativa legislativa presentada por, por Susana, y fíjate que ahí la, eh, de, hubo una discusión interna, finalmente se votó por unanimidad, pero eh, desde el bloque opositor eh, de, de Cambiemos digamos, lo que se objetaba era esta cuestión de, de el censuramiento de la libertad de expresión. Pero como no son tan, tan, tan, tan... ¿tanta? Como quizá en otros lados, reconocían, reconocían el hecho de que... Eh, estaba haciendo necesario este, esta mirada claro. atenta, digamos, ante un afloramiento, digamos, de, de público atrevido. Porque sí, este, apología del delito, contacto, lisa y llanamente. Exacto. Uh -huh. Este pensamiento así existía, pero como que no tenía el permiso de manifestarse públicamente. Claro. Hoy en día en las redes sociales pues se puede encontrar publicaciones reivindicando a Miela. Sí, sí. Y, digamos, también toman de, su, de sorpresa de los que a gente mal informada que no le interesa la política o muy joven que le parece que la democracia no no tiene no corre peligro uh -huh. eh, y, y, y, y también nos encontramos en para mí en un contexto mundial muy preocupante en cuanto exacto a el avance de la derecha hoy justamente comentábamos si hoy en día en Estados Unidos están viendo a ver si pierden el derecho al aborto que lo tienen desde hace sí, décadas, sí, sí. porque la Corte Suprema de derecha podría llegar a, a abolir esta, ese fallo, bueno entonces estamos en un mundo muy difícil, ¿no? Muy difícil y también siempre atentos al contexto latinoamericano porque... Eh, en estos años que han sido difíciles en el marco de la pandemia, en el marco de las distintas crisis, pero eh, si miramos hace pocos años atrás, durante los cuatro años del neoliberalismo macrista, pero en un contexto latinoamericano... ¿no? De, de Chile, de Bolivia, con golpes de Estado, con un avasallamiento de las libertades, el encarcelamiento de Lula, ¿no? Un contexto que vivimos y que vimos la persecución de los jóvenes, de las mujeres, y de las luchas también a su vez de las jóvenes, de, de las mujeres, de los obreros en estos países. Eh, pero pasó hace poquito, es decir, que esto que vos comentás de estas democracias que tenemos que cuidar con todo nuestro ser, porque están ahí, están agazapados, Eh, esta, estas derechas están presentes ¿no? para volver con toda esa tremenda fuerza y maldad ¿no? que, que los caracteriza y es que eh, en realidad están envalentonados porque son, los ataña el sistema digamos hasta el punto de la concentración de la riqueza es tan brutal que digamos el proceso del estado de bienestar que es lo que fue acá en Argentina el peronismo fue perseguido y brutalmente eh, cercenado en la década de los 70, y a partir de ahí se puede instalar, porque la Argentina, obviamente, como venimos diciendo, no está parte de un contexto, ¿no? de, una, de un, una ola mundial, se empieza a perseguir, este estado de se instala el neoliberalismo, y, y avanzan todo lo que pueden son los derechos. Sí. Y, y se van a tornar cada vez más autoritarios, seguro Y obviamente como tienen una enorme capacidad de, de proyectar Y de persuadir, eh, ¿no? Con los medios a su favor Totalmente acusan de autoritar Los autoritarios acusan de autoritarismo A los que ellos con desprecio llaman populismo uh -huh. Entonces, este pero te gobiernan por el lado de la, ¿cómo los medios, las redes sociales la manipulación, la justicia el bizbata, la justicia bueno. <ríe> ni hablar otra pero vez sí, todo tiene que ver con todo sí. esta, estas batallas digamos por el sentido esta cuestión de lo simbólico de rescatar el lugar de las mujeres forma parte para nosotros y por supuesto eh, para ustedes sí, sí, eh, eh, el, el, el, el porqué de la migrancia, digamos, sí. que, eh, más allá de todas las reivindicaciones no podemos descuidar el, esta batalla, esta lucha por el sentido. Bien, un frente grande con una gran militancia por los derechos, los derechos humanos pero que con la presidencia de Susana González, también el gran trabajo que se viene haciendo eh, con eh, las actividades relativas al género, con Silvia Zavala, acá, con la Escuela Cristina Fernández, que estuvo hermosa y que nos hemos capacitado y seguimos aprendiendo, ¿no?, instalando esta perspectiva de género que nos permite repensarnos, repensar la historia. Y con, bueno, eh, Susana, que recientemente ha sido nuevamente elegida como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y y Justicia ¿no? por dos periodos consecutivos. Es la primera vez que una mujer es reelecta en ese rol y ella con toda su fuerza también nos invita a seguir militando y participando y con esta perspectiva y esta mirada de género que, que tiene que ver obviamente con el marco de los derechos humanos y con eh, que todos podamos ser reconocidos y que no nos caigamos, que estemos adentro, que las políticas como dice Máximo también eh, sea con la gente adentro que los números cierren con las personas no adentro sí, y creo que tenemos que tenemos la responsabilidad de crecer como partido y como sociedad o sea nuestro partido es crecer para aportar al crecimiento de la sociedad y frenar esto que veníamos hablando de denunciar Eh, ir en contra de resistir y también proponer eh, justamente esto de que se viene diciendo desde que Nación Frente Grande de otro país es posible uh -huh. Néstor nos demostró que otro país era posible sí. creo que eso fue eh, eh, lo que nos reivindicó con la política a muchos no sé si a todos pero estoy segura que la gran mayoría de quienes habíamos estado venimos militando en el Grande y, y otros también de otros espacios también Encontrar esto, eh, lo, lo que vale tener eh, aceitada la herramienta política, construir políticamente Y creo que el, el, la, la arremetida macrista que fue tremenda no fue más grave Justamente porque había algunos instalados, los cuartos dispositivos de, de militancia y de protección social Y creo que eso también nos tiene que hacer pensar que no podemos permitirnos que ganen el año que viene eh, porque sabemos por dónde van a ir. Vienen eh, por todo. Y ¿no? Es difícil. Sí. Para, para dejaron, uh -huh. este, más allá de las críticas como para adentro puede hacer al frente de todos, al gobierno de Alberto y demás, este, dejaron un país realmente muy difícil de gobernar. Realmente muy difícil de gobernar. La principal mina Eh, a explotar eh, de la deuda, eh, y creo que eh, cualquier error que uno cometa se ve magnificado, además de la serie, de los medios, de los grupos concentrados y demás, eh, por lo que creo que, que tenemos que estar muy atentos y atentas, tenemos que estar muy presentes en las calles, no tenemos que abandonar ninguna trinchera ni ningún espacio de debate, y bueno, es muy desgastante, pero también es... Necesario. Lo nos, eh, sí, lo que nos entusiasma, ¿no? uh -huh. nos convoca. Tal cual. Bueno, Verónica, ha sido un verdadero gusto dialogar con vos, eh, les deseamos que mañana salga todo hermoso, después vamos a esperar las fotos... Y quién te dice que en alguno de estos fines de semana no nos demos una vueltita por Marcos Paz, que somos vecinos, pero llegar hasta el centro, a la plaza, por ahí nos lleva unos kilómetros más, pero ya en alguna salidita vamos a pasar por allí, por tan hermosa ciudad. Eh, te agradezco muchísimo este diálogo que ha tenido un poco de todo, de la perspectiva de género, la mirada sobre el país, siempre es muy enriquecedor aprender y construir con nuestras y nuestros compañeros. Lo mismo digo, les agradezco muchísimo, este, me encantó esta, esta conversación y por supuesto bienvenidos, bienvenidas siempre que quieran eh, aquí a Marcos Paz. Muy bien, un beso enorme y saludo para todo el Frente Grande de, de Marcos Paz. Igualmente para allá, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. muy bien. Muy bien, de esta forma dialogábamos con Verónica Casco, quien es presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz, integrante del Frente Grande de dicha ciudad, militante del Frente Grande de la provincia. Bueno, realmente es un verdadero gusto escucharla a Verónica, que ha logrado estos proyectos también, eh, que ha logrado eh, encabezar el Consejo Deliberante de Marcos Paz, Frente claro, Grande. Claro, a veces una venimos a lo largo de la historia con, con este miedo de decir somos mujeres y vamos a llegar y podemos, nos van a permitir muchas veces... Esa era la pregunta, si nos van a dejar, ¿qué pasa si pasamos, si no pasamos? Y creo que a lo largo de la historia, mujeres valientes, valerosas, eh, ingeniosas, diría yo, también porque uh -huh. se escabulleron me entre muchísimas eso. formas, eh, disfrazadas a veces con el pelo corto, con pantalones largos, eh, se filtraron y, e ingresamos también. Y, y me incluyo... Porque a veces esto de poder, por ejemplo ahora que estoy, parece una tontería ¿no? Pero operar un programa de radio. Vos estar enfrente a un micrófono y, y ser parte y ser protagonista de, de este cambio también que se viene a lo largo de los años, después de muchísimas luchas. Y sí, hace falta el reconocimiento. Hace falta que, que, que tengamos memoria siempre. No importa si es con una estatua, no, no importa si es un dibujo, una pintura, si es un acto, si es una carta, si es una simple publicación, pero siempre hay que mantener presente lo que la historia nos fue enseñando, lo que no nos fue regalado, sino que fue adquirido a través de la lucha, la militancia, y muchas cuestiones también que se generaron a través de, de todos estos años. Y la verdad que eh, me parece importante recalcar el trabajo que vienen realizando las compañeras, de del Frente Grande, que llegamos lejos. La verdad que sí, estamos creciendo. <risa> Acá estamos. Hay orgullo, hay orgullo femenino por ese lado. Pero, pero es lindo. que fuiste lindo. integrante también de la Escuela de Género. Claro, no, la verdad que está Cristina muy bueno. Fernández, sí. y éramos un montón, éramos más de 100 en muchos de esos encuentros. Y este, como vos decías, a veces encontrarnos sí. con otras compañeras, bueno, en este caso era de toda la provincia, y ver que, que estamos en la lucha en distintos lugares, ¿no?, que nos uh -huh. va tocando... Eh, pero que las vivencias son similares. Me resultaba muy llamativo cuando contaba Verónica el caso de, del busto de Vita en Marcos Paz. Uh -huh. En Cañuelas, eso no alcancé a, co a contarle porque se cortaba por momentos la comunicación, pero en Cañuelas sí, el busto de Vita fue eh, reinstalado en el año 2010, allí mismo donde había estado, en la estación de trenes, que en el año 55 fue arrancado de cuajo, muy parecido a como lo contaba yeah. Verónica, Eh, ahí con un tractor en Marcos Paz, en Cañuelas Dizan, ¿no? Los que, los sí. testigos que hubo, que fue una camioneta en año 55... no sé, una Ford, no sé qué camioneta ah, sería. <risas> que enlazó el busto. Y pasó algo similar también a lo que contaba Verónica, ¿no? Que eh, algunos testigos de ese hecho tremendo, vandálico, guardaron un trozo de la placa original del busto de Vita y lo guardaron durante décadas. Y el hijo de ese testigo que guardó, uh -huh. y lo ha guardado con mucho temor, porque pensemos que el año 55 comienza, la dictadura... Eh, eh, que derrocó al peronismo y que después sistemáticamente se van a seguir reiterando hasta el año 76, ¿no? los golpes eh, cívico-militares en nuestro país y tener guardada la placa de Evita, que le falta un pedazo, en algún lugar no sé dónde, porque uh -huh. había requisas de los militares y Evita, Eva, Duarte, Juan Domingo Perón, estuvieron no solo... Eh, prohibido, sino que estaba prohibido que se los mencione. No podía haber bustos, no, había po no podía haber ningún monumento. Realmente un hecho un, tremendo de la historia de nuestro país, la proscripción de, del peronismo hasta el año 73. Hechos tremendos de la historia, pero además sumarle la perspectiva de género, uh -huh. que la mujer que tomando la lucha de las distintas mujeres que encabezaron la lucha por los derechos políticos en nuestro país, como Julieta Lantieri, ¿sí? Eh, tantas mujeres que desde el socialismo, desde el, eh, distintos pa eh, partidos de, de la izquierda, desde el radicalismo luchaban por los derechos y que en el año 47 se logra sancionar la ley del voto femenino y también la ley que permite que las mujeres sean elegidas. No no es que solo podían elegir y ser elegidas. Y hay una, un hecho muy curioso que es en la elección del año 51 que por primera vez las mujeres pueden votar y ser votadas que hubo una gran disminución de votantes masculinos, es decir, los varones fueron menos a votar porque estaban mm -hmm. ofendidos porque las mujeres iban sí a más votar. Se bueno, <risa> encima, bueno, y así muchos muchos datos que vienen a colación de este reconocer a las mujeres de la historia que es el motivo de esta obra que uh -huh. se va a estar presentando en el día de mañana que se llama Madres de la Patria en Marcos Paz, que está bueno para tomar la idea. Vamos a ver, tengo mucha curiosidad por ver cómo quedó esta obra, una obra también realizada por un militante del Frente Grande que se llama Mauro de Giuseppe, para que en nuestras plazas también puedan estar eh, estos reconocimientos ...hay mucho, en Cañuelas has hecho mucho por la cuestión sí, de género... ...sí, porque aparte pero... algo que, que... ...perdón que te interrumpa... No, no, algo, no. ...algo que me parece importante recalcar... ...es que no es que una se quiere imponer como mujer... ...y que todas tenemos que estar adelante... ...sino que tratamos de generar... ...el trabajo colectivo, el trabajo en equipo... no ...que alguien es más que la otra persona... Eh, ...y sí, nos pasa esto de, de que se te infla el pecho... ...de decir hasta dónde llegó cada una de las mujeres... ...pero fue porque tuvimos que pelear por eso también... Uh -huh. ...no es que no fue fácil y nos regalaron cosas... Y bueno, y ponete acá, ¿por qué? Porque sos linda o nos caes bien o tenés inteligencia. Era el miedo también ese de que eh, cuanto más inteligente más miedo dabas y, y la parte rebelde y chiquilina también de, de no haberse acercado a votar, por ejemplo, da una clara respuesta, una clara demostración de lo que también una tenía que enfrentar en aquel entonces que hasta ahora todavía se sigue eh, el típico, entre, entre comillas, no el machirulo como lo dice sí, sí. Eh, estas palabras que, que se van a abrir, son son palabras que que trascienden instant sí son estas palabras que ha traído Cristina pero que vos decís es la palabra que estaba necesitando para definir una situación para bueno, mí me pusieron un rinton yo no sé ni cómo auto llamarme <risa> ¿Vos? si no vos ¿crees me podés que te llamar llame? dale porque le quiero hacer, a hacer escuchar a los oyentes Cuando a mí me suena el teléfono, a veces me suena en el medio de un acto, yo lo lamento, yo lo lamento mucho, ¿sí? no les gusta, pero es una frase que dijo Cristina cuando fui invitada recientemente en, en la entrega del eh, este doc doctorado Honoris Causa, por el cual eh, ella ha sido reconocida en su trayectoria y dio ese discurso maravilloso. Bueno, para mí siempre es maravilloso escuchar a Cristina Eh, con su inteligencia, con sus palabras justas, con su mirada argumentada, con siempre una mirada también con perspectiva histórica, eh, con sus argumentos sólidos, con una mirada de la economía. Bueno, realmente es un placer escucharla. Y dijo muchísimas frases que quedaron allí eh, de esa jornada. Ahí está. ...a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. Ojo, ojo, que muchos dirigentes de todos los colores y partidos políticos... ...dicen que las mujeres somos histéricas, ellos son los hormonales, ellos. Que se pelean. Nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. ¿Qué tal, eh? Bueno, eso es Merrinton. ¿sí? Y la gente se escandaliza un poco, <risa> pero es la frase justa, nunca decido, ¿no? Porque esta cuestión que a Cristina le dicen es mala, está enojada, habla, no deja hablar, habla mucho. Siempre hay cuestiones atribuidas a cuestiones de género por el hecho de ser mujer. Entonces esa frase, yo no decido, yo digo, ¿qué va a decir, no?, Yo no decido por mis, con mis hormonas, sino con mis neuronas. Y hay muchos hay muchos varones que, que son hormonales. ¿no? Entonces, eh, no pasa por la cuestión de, de género, sino que pasa por el hecho de pensar las decisiones políticas y que tampoco tienen que ver con las políticas que la puedan afectar a ella, sino al conjunto de la sociedad. Si nos eh, remontamos al discurso que dio Cristina cuando terminó su mandato en el año 2015, ella, ¿te acordás de ese acto multitudinario de despedida? Ella dijo, estén siempre unidos porque no van a venir por mí y lo que va a pasar en estos próximos cuatro años los van a afectar a ustedes en sus derechos. Bueno, y no se equivocó, no se equivocó, ya supimos lo que pasó en esos cuatro años de de macrismo uh -huh. y también lo que pasó en Latinoamérica y esto que comentaba Verónica respecto a, a estar unidos, a dar todos los debates necesarios en el frente de todos, que es saludable, ¿por qué no? ¿Por qué no plantearlos? ¿no? Está bueno que, que lo hagamos, pero eh, teniendo en cuenta la perspectiva del 2023, ¿qué va a pasar con las derechas? Con esto que es un elemento simbólico quizás uh -huh. en lo que pasa en Estados Unidos respecto de el derecho al aborto, pero que es todo un símbolo ¿no? de, de qué, qué más viene si un derecho conquistado en este país hace décadas de pronto se ve cercenado. No, la verdad que en ese sentido sí. Eh, hay muchas personas que están como muy encerradas mirándose el ombligo y, y nos están dando... Algunos sí, otros no, pero no, no caen en lo que es la realidad, en lo que es... Eh, ¿A dónde nos va a llevar el, el que si votamos mal, si tomamos una mala decisión, volver a todo lo que fue esos años, volver y empeorarlo? Eh, Porque esa es la tarea de ellos. Empeorar las cosas, porque no creo que, que vayan a mirar diferente ahora Ay, porque me caes mejor o porque me equivoqué y porque hice mal y porque recapacité. No, no recapacitaron nada, van a hacer lo mismo, van a retrucar a ver qué más pueden arruinar, qué más pueden ¿Qué más romper, qué más pueden quebrar. Y cuanto más así es, es el sudor limpio, vamos a decir, el que está allá arriba, el que no transpira, el que no le pasa nada, porque no lo vive. La gente, el pueblo, es el que pasa todas las cosas, el que sufre los pesares, las penas, el que pasa hambre. Así que esas son las cosas que uno tiene que mirar. Porque si te equivocaste una vez, lo vas a volver a hacer. Porque no hay cambios en sus palabras, sino que van a decir, ¿por qué nosotros militamos? Y miran una pandemia. Eh, no es la excusa tampoco de, del gobierno actual decir vivimos en pandemia porque le puede pasar a todo y le pasó al mundo. No hay que mirar la pandemia, sino que hay que mirar el accionar del gobierno que incluye al pueblo y no el que está allá afuera, que ya nos dio la espalda y nos las dio miles de veces, nos corrió la cara, se rió de nosotros. Y, y no hay que volver otra vez. No volver y, y, como siempre digo, memoria, memoria, memoria, porque eso es lo que nos va a llevar adelante también como pueblo, como nación. Es muy importante lo que planteas, María, porque esto tiene que ver y, y tiene relación con este debate que nos debemos eh, porque después de los cuatro años del neoliberalismo macrista y de la arremetida contra los derechos y en función de intereses muy claros, no sabían perfectamente a qué venían y saben perfectamente lo que les quedó por hacer, pero eso no nos debe quitar de la mirada también sobre las situaciones que están atravesando nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, ciudadanas, porque eh, estamos en momentos difíciles, ¿no? Entonces, esto también que vos planteas es muy importante para que desde nuestra militancia, en este caso, en el espacio nacional y popular, también tengamos eh, las respuestas necesarias uh -huh. para que las y los ciudadanos, seguramente, que si no la están pasando bien, lo hagan, lo hagan saber, ¿no? Pero... Eh, que lo que se viene, que el marco de las derechas viene por todo, ¿no? Esto también hay que tenerlo presente para nuestros propios dirigentes, ¿no? Bueno, se nos fue el programa Volando, me queda por comentar. Ya comentamos y después nos vamos despidiendo Como porque se fue, se fue volando con esta hermosa charla que hemos tenido con Verónica Casco, eh, con María, que siempre es un gusto encontrarnos, que tenemos la excusa de encontrarnos acá en la radio la cada, verdad que cada sí. tanto para, para vernos porque uh -huh. en esta vorágine y además que somos mujeres y somos sos, sostenes de nuestros a la, hogares, a las corridas? <risa> y vivimos a las corridas <risa> pero nos encanta siempre encontrarnos, compartir la palabra y sentirnos reconocidas también en la palabra uh -huh. de nuestra compañera Bueno, muy importante los anuncios que se hicieron en el día de hoy estuvimos presentes con el Frente Grande en un acto que se llevó a cabo en la Ruta 3, a la altura del peaje, no, camino a Monte, allí este acto encabezado por el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, en compañía de eh, los intendentes de Monte, de General Belgrano, había representantes concejales, distintos representantes funcionarios de Olavarría, Lauquen. Eh, de Azul, de distintas localidades que se van a ver beneficiadas con las obras viales que se anunciaron y que vienen a dar respuesta a distintos reclamos que se venían realizando por, sobre todo, seguridad vial, sabemos que los accidentes de tránsito son los que se llevan eh, la mayor parte de las vidas uh -huh. En nuestro país, y en gran parte tienen que ver con el estado de las rutas, pero en otro caso, como el que voy a comentar de Monte, si ustedes han recorrido Monte por la ruta 3, sabemos que la ruta nacional número 3 que recorre el país de punta a punta, de punta a punta, perdón, y que es una de las más transitadas, pasa Monte por el medio, ¿no? Porque como está pasando en, en Cañuelas, eh, todo lo que es el crecimiento del barrio Libertad, ¿no? De pronto va a quedar el, el lo pongo a modo de ejemplo no va a quedar partido claro. si ¿sí? el, el casco urbano bien algo similar pasa con Monte, Montes solo que tienen más desarrollo lo que sería digo al otro lado de la ruta entonces una de las obras tiene que ver con la variante San Miguel del Monte que es una vía alternativa no a la zona urbana de modo de que se pueda desarrollar Monte en su integridad sin esta dificultad que genera muchas veces que atraviesen medio de la ciudad eh, esta ruta nacional con un tránsito pesado porque es una de las rutas que más tránsito de camiones tiene esta obra se anunciaron cuatro obras Sí uh -huh. esta obra que les estoy comentando en monte tiene una, un presupuesto de son cifras muy altas no <risa> me lo anoté porque es imposible <risa> recordarlas a todas 6.500. Eh, 6.529 millones de pesos. ¿sí? Después tenemos otra obra que es la autopista Monte Gorge. General Belgrano. Fue muy emocionante escuchar al Intendente de General Belgrano porque decía, ahora me voy a ir corriendo a contarles <risa> a los vecinos de Gorge esta obra que se va a hacer que tanto habían pedido y que tiene que ver con la integración de esta localidad y que tiene que ver con la seguridad vial. Así que fue muy emocionante escucharlo. Esta obra tiene un costo de eh, 7.708 millones. no Por eso eran las cifras tan altas que uno las tiene que repasar. La Ruta 226 donde se va a construir una intersección en el acceso a la localidad de Sierras Vallas de Olavarría por 669 millones y también se van a repavimentar 47 kilómetros de la Ruta Nacional número 5 entre Trenkelaunquen y Pellegrini por 1.101 millones de pesos, ¿no? Así que... Obras muy importantes que Arrieta en este caso anunció en calidad de administrador de, de Vialidad y con la presencia de intendentes, funcionarios, concejales de distintos distritos de la provincia, de distintos colores políticos. ¿no? Eh, no, esto fue muy exaltado, esto de mostrarse juntos los representantes políticos de distintos espacios en estas obras que le van a dar eh, una unidad a toda esta región de la provincia de Buenos Aires. Anuncios que se han realizado en la jornada de hoy. Muy bien. Mandan un mensaje. Bueno, un <risas> mensaje. Bueno, excelente el programa como siempre. Telma, con toda la info, te amamos, Juan y Walter. Bueno, muy bien, les mandamos besote enorme. Bueno, gente, María... Ya nos estamos un despidiendo, gusto, hermoso, hermoso compartir este espacio con vos, eh, con todas nuestras y nuestros oyentes. Le mandamos un gran saludo a Ale Suasquita que venía viajando. Está viajando a las corre. Él, él todavía no terminó, pero yo sé que en algún momento va a llegar, se va a sentar, <risa> así que que le sea alegre. Sí. sí, sigue gestionando, él sigue, seguimos comunicadas y comunicados con con Ale querido y con toda la gente de nuestro querido espacio, el Frente Grande de Cañuelas, que seguimos creciendo, que seguimos proyectando y con esta mirada, con perspectiva de género. Gente, me voy ahora a, a transitar por la 205, todavía no está anunciada en las obras la 205 de Máximo Paz al casco urbano. ¿no? Porque esta, ahí, están ahí, pendientes, están pendientes, ya ¿no? llegaron. A Máximo Paz es la puerta de entrada a Cañuelas. Sí. ¿no? Eh, Y de acá hasta Vicente Casares está bastante bien. No, la verdad que sí, podría la estar cuestión... peor, diríamos, con toda la... No, el tránsito pesado ah, que no, pasa por no, la 205, tránsito... la verdad que es admirable la resistencia de la 205. Pero bueno, ya desde eh, Casares hasta la fábrica de cerámicas, ahí ya está más complicado. Mucho tránsito, impresionante el tránsito. Así que me voy, a mi gente les digo que en 30 minutos más o menos, me voy despacio, <risa> no me gusta manejar de no, noche. Sí, sí. Pero bueno, vale la pena siempre encontrarnos. Un beso enorme a la gente de Las Praderas que estuve hablando con los vecinos el otro día, ya los voy a estar visitando. Lo que pasa es que ahora desde el Consejo Escolar la función es muy específica, tiene que ver con, con la gestión del educativo. Estuvimos varias veces, pero en el jardín, pero claro, les debo una visita a la feria, a comprarme todo, todas las cosas ricas que hacen, ¿no? Uh -huh. Yo los sigo, sigo, sigo mirando todo lo que hacen, pero bueno, también desde la gestión, proyectando la Escuela 35 y todo esto, que ojalá, ojalá que se pueda dar muy prontito, eh, se ha construido mucho, hemos logrado mucho, así que vamos por mucho más todavía. Bueno, gente, nos vamos, nos vamos, porque uh -huh. ahora es que como que calentamos motores, no nos queremos ir más. Sí. Bueno, nos pasa, sí, sí. Viste qué te pasa. Bueno, María, un gusto. No, igualmente, igualmente, dando. la verdad que sí. María Fraga en los controles, la operación técnica, la conducción acá. ¿no? En, este, en este espacio, despabilense muchachas, muchachos, sobre todo los muchachos, los hormonales, sobre todo, como diría Cristina, esto ha sido todo por esta jornada. Mi nombre es Telma Martínez, el señor Suasquita, también en la conducción. Nos vamos turnando, ¿no? y así lo vamos haciendo dinámico y vamos dando participación a todos los que quieran sumarse a este espacio del Frente Grande Cañuelas. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Despabilense muchachos, los viernes de 19 a 20 horas por la 91.3. y